Primer libro de Crónicas, capítulo catorce. i r a m rey de Tiro, envió a David embajadores y madera de cedro y albañiles y carpinteros para que le edificasen una casa. Y entendió David que Jehová lo había confirmado como rey sobre Israel y que había exaltado su reino sobre su pueblo Israel. Entonces David tomó también mujeres en j e r u s a l é n y engendró David más hijos e hijas. Y estos son los nombres de los que le nacieron en j e r u s a l é n Samuá, s o b a b Natán, Salomón, Ibar, Elisuá, Elepelet, Noga, Nefeg, j a f h í a Elisama, Be'eliada, Y e l i f e l e t Oyendo los filisteos que David había sido ungido rey sobre todo Israel, subieron todos los filisteos en busca de David. Y cuando David lo oyó, salió contra ellos. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de r e f a i m Entonces David consultó a Dios diciendo: ¿Subiré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová le dijo, Sube, porque yo los entregaré en tus manos. Subieron pues a Baal-Perasim, y allí los derrotó David. Dijo luego David, Dios rompió mis enemigos por mi mano, como se rompen las aguas. Por esto llamaron el nombre de aquel lugar Baal-Perasim. Y dejaron allí sus dioses, y David dijo que los quemasen. Y volviendo los filisteos a extenderse por el valle, David volvió a consultar a Dios, y Dios le dijo: No subas tras ellos, sino rodéalos para venir a ellos por delante de las balsameras. Y así que oigas venir un estruendo por las copas de las balsameras, Sal luego a la batalla, porque Dios saldrá delante de ti y herirá el ejército de los filisteos. Hizo pues David como Dios le mandó, y derrotaron el ejército de los filisteos desde Gabaón hasta Jezer. Y la fama de David fue divulgada por toda aquella tierra, y Jehová puso el temor de David sobre todas las naciones.